Lección 4. Listos. Me llamo Andrés Rodríguez. Vivo con mi familia en Madrid, en un barrio tranquilo, en las afueras de la ciudad. Nuestra calle es ancha, pero no hay mucho tráfico. Hay muchos árboles y flores. En esta zona hay pocas tiendas. Nuestra casa está en una esquina. Es una casa blanca de dos pisos. La casa tiene muchas ventanas y una gran terraza. Al entrar en la casa, A la derecha están el comedor y la cocina. La cocina no es muy grande. Es un poco oscura, pero agradable. En el rincón, a la derecha, está la nevera. Y al lado de la nevera, el lavaplatos y la cocina de gas. Mi mamá cocina mucho y siempre escucha la radio. Pasamos mucho tiempo en la cocina, porque mientras comemos también charlamos. La abuela siempre lee sus revistas en su butaca al lado de la ventana y nuestro gato también come allí. En el comedor hay una mesa redonda y muchas sillas alrededor de la mesa. A la izquierda la primera puerta es el despacho, la segunda es el lavabo pequeño y la tercera la habitación de la abuela. Enfrente está el salón. Es grande y muy luminoso porque tiene grandes ventanas que dan al jardín. Por eso es muy tranquilo en el salón hay un sofá rojo, dos sillones, una mesita, unas lámparas y muchas plantas. La tele está también allí. En las paredes hay muchos cuadros. En la segunda planta están los dormitorios. Cuando subes las escaleras, llegas a un pasillo. Allí está el dormitorio de mis padres, que tiene una gran terraza. A la derecha hay una habitación pequeña. Es de mi hermana, María. Al otro lado está nuestra habitación. Es muy grande porque vivimos los dos allí, mi hermano Bernardo y yo. En nuestra habitación hay dos camas, dos escritorios con dos sillas amarillas, un sofá pequeño, una estantería con muchos libros y unos juguetes. En el rincón está mi raqueta de tenis y la bici de Bernardo. Y, naturalmente, está allí mi tarántula y también Lolita, el hámster de mi hermano. Al fondo hay un baño grande y un lavabo.